El día 6 de septiembre, durante la gira por España y Portugal con obra sanitaria, sufrió en el partido contra Porto una torsión de su rodilla en el tercer cuarto, por lo que tuvo que retirarse del partido y regresar de la gira a Buenos Aires. Eh, durante estos días se, se lo evaluó, se le solicitaron los estudios, una resonancia de rodilla, Y se confirmó el diagnóstico de una ruptura del ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda. Eh, actualmente está realizando una rehabilitación prequirúrgica debido al grado de inflamación y a la disminución de la movilidad de la rodilla. Y está programado para el día 28 de septiembre en el sanatorio San Camilos, el que debía realizar una cirugía, una plástica artroscópica del ligamento cruzado anterior.